Filtro usará para esa foto Jaipur Nueva York Abu Dhabi Se los ve con una media sonrisa a los dos Con un puente detrás Un corredor Que sigue uniendo los márgenes De dos ciudades en distintas provincias Cuando se tomaron la foto Había un puente entre ellos también Delgado Invisible Pero puente al fin que los acercaba ambos compartían la docencia y una cátedra los había unido cada uno con sus propios métodos de enseñanza de aquellas vacaciones cortas, conserva un mapa los pasajes cortados a manos por uno de los choferes de la empresa de micro y una memoria con cientos de fotos ahora sigue mirando la misma la de ellos dos y el puente la que subirá a su perfil en instantes No sabe bien por qué Si lo apura un exhibicionismo ciego Si quiere llamar la atención Duda que la mayoría de los usuarios lo sepa Usuarios Una palabra vinculada al uso de las cosas De las plataformas El delicado sonido de una definición El acto de llenar un formulario ...o observar un aula vacía repleta de sillas de plástico blancas. La clase de mañana tendrá que ver con las nuevas tecnologías... ...y los modos de relacionarse. Pensó en puentes, en redes, en modos de unir dos costas... ...las mejores maneras de transmitir aquello que se desea poner en común. La media sonrisa, de los dos, que finge hacer una sola... ...un puente sostenido por cimientos sobre el río... ...como sujeto al cielo... ...las fotos que antes llevaba a revelar... ...cuidando cada ángulo... ...cada enfoque... ...cada dedo que no interfiriera en el instante... ...esas fotos... ...ahora lo invitaban con filtros con nombres de ciudades... ...Buenos Aires... ...Oslo... ...Yacarta... ...decolorar... ...realzar el brillo... ...reducir la opacidad experimentar un brillo vintage o una cariza sepia que los devuelva a un tono prehistórico anterior al primer acercamiento pedagogía de las relaciones que cuando concluyen parecen no dejar más que otra moraleja sin sentido un portarretrato sin marco el borde de una lente donde reflejarse con un marco virtual para verse Aquí comienza Ojo de Güey. de Way. Fíjate qué pasa. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ojo de Way martes 5 de la tarde 5 y 11 para ser más exactos, estamos aquí en la frecuencia de Radio Nauta 106.3 en la compañía del licenciado Mauro Baciu que está eh, asistiendo, hay las últimas decisiones para el programa del día de la fecha que comenzaba con eh, la viñeta 2.0, bastante tren del día de la fecha, musicalizada por una canción de Los Pericos Cuyo título es eh, La Mirada ¿Qué tal Mauro? ¿Qué tal Matías? ¿Cómo andás? Aquí Muy estamos, bien estamos eh, iniciando Ojo de Boy en un nuevo martes de sol Exactamente Con algo de viento costero Sí Algo de viento que remonta un poco a alguna ciudad con playa Exactamente, sí, fresca, una, mm. una, una tarde primaveral pero fresca Que hace tener, bueno, siempre a mano mm. algún, algún abrigo Así es, así es, y la viñeta como vos decías con alguna imagen, algún filtro para darle algún toque a aquel, a aquel instante inmortalizado y una canción de, de Los Pericos de un disco que va a estar cumpliendo 20 años en muy pocos días, un mes, algo así así que seguramente va a haber alguna historia para comentar, Mystic Love, así que de ahí venía el tema La Mirada No, mira. Uno de los puntos, una banda que, que ha sabido explotar como hacia fines de los años 80, una propuesta se la, se la había criticado porque hacían, cantaban en inglés, digamos, con, con todo lo que eso implicaba como una vuelta a cantar reggae en inglés y tenía sus críticas y después se mantuvieron bastante en la década del 90 y a fines de los 90 con este disco dieron como una vuelta de tuerca. Y después permanecieron durante un par más de años hasta que con, esa, con la formación original que incluía al baiano en voz y luego hoy por hoy continúan ya en otra, en otra formación, digamos mantienen varios de sus integrantes pero ya sin el baiano Hablando de La Playa, una banda Los Pericos que ha sabido animar mm. muchos veranos en la costa atlántica bonaerense. Un éxito y furor eh, que, bueno, fue igualado un poco por los auténticos decadentes, sí. esas mega formaciones sí. con, imagino, casas con 20 personas viviendo, preparándose para lo que sería una gira por toda la costa atlántica, animando los veranos de las clases populares allí en la provincia de Buenos Aires. Así es, y escuchaba, hacía no, no tanto un reportaje le hacían a Luca Finocchi de, de Monstruo en en, en otra radio y decía que él componía cuando estaba triste, digamos, y que no se imaginaba como los decadentes, por ejemplo, haciendo canciones cuando estaban contentos como que no asociaba la alegría a, a, a la composición, digamos y en el caso de Los Pericos hay como estas ciertas canciones que tienen como, como una letra media melancólica un toque de cierta nostalgia pero que siempre la música o el ritmo los va llevando para otro lado, o al menos siempre como que dejan una sensación bastante de sol por así decirlo 23 de octubre, el año pasado, por estas horas, Radionauta tuvo a bien de eliminar todas las voces que poblamos eh, hoy por hoy el, el dial y poner un especial a propósito de los 66 años de Charlie García. Pueden buscar ese, ese material en la página web de la radio, rayonauta.com.ar Un material al que, bueno, le dedicamos horas ahí con el señor Luciano Laitó y que hoy arranqué a escuchar un poco como para rememorar las horas sentado frente a la computadora buscando y editando y, bueno, eligiendo momentos para compartir. Son 24, un montón de horas. Para sí. compartir a Charlie para siempre. Así que hubo de todos los de todas las épocas, pues un artista que no podemos escapar a, a la efeméride, por así decirlo, al dato de, de un artista que hoy por hoy sigue estando, estando presente y teniendo teniendo su gran lugar en la música nacional. De eso un poco se va a tratar el bloque siguiente que a, abrirá y concluirá este del que estamos hablando. ¿Con qué canción, Mauro? Va a cerrar, vamos a comenzar un poco para descorrer el telón sí. de lo que va a ser el, el la presencia del señor Charlie García y de algún libro, alguna bibliografía que se ha editado en relación a, a uno de sus discos. Cada vez hay más libros, lo hemos mencionado, sobre música. Es una sana costumbre de, de que haya cada vez más descubrimientos de libros, de teorías y demás uh -huh. cuestiones vinculadas A, a la música Y en este caso vamos a descorrer el telón Como decía, escuchando superhéroes Del de primer disco solista de, de Charlie García Yendo de la cama al living del año 82 Que volvía a reunir en, en un estudio y en una canción A su viejo compañero eh, Nito Mestre Viejo compañero de secundaria Y de sui generis Que se había separado hace muy pocos años Pasa que uno lo piensa y han sido tan avanzados los cambios o las vueltas uh -huh. que ha dado Charlie, pero había, cuando estaba yendo a la Cama desde el 82 y habían pasado siete años, digamos, no cualquiera, no, no siete años cualquiera en este claro. país, del 75 al 82, pero un tiempo muy breve en lo que puede ser la, la evolución de un artista y había pasado ya por, por el rock sinfónico, por Por, por más el, bueno, el rock de de Cerú, bueno, uh -huh. diferentes formaciones, así que vamos a escuchar Superhéroes para arrancar. Comunicate al 451 6917. Ojo de güey, en Radionauta Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal, vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un pasar, mirando su. Come on.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 Y en Ojo de Buey vamos a hacer foco una vez más, como el año pasado en estas horas Radionauta, en un nuevo aniversario de natalicio del señor Carlos Alberto García Moreno, recordado en algunas palabras del señor Mauro Basu que ha elegido durante la semana para compartir el día de hoy. Sí, así que va a ser muy modesto en este caso, un breve comentario, un, un recordatorio en este caso, una celebración también de la vida de de Charlie García a través de alguna como decíamos, algunos textos, algunos libros que han salido a la par de todo un estante, una colección de de, de lomos, uh -huh. de páginas de, que en los últimos años han proliferado sobre músicos no solamente en, en nuestro país, sino también en en el en Inglaterra, en Estados Unidos, ha, ha habido como ha salido la historia por casi todos los integrantes de cada una de las bandas, digamos, sure. y ha habido múltiples voces como caleidoscopios que han reflejado diferentes formaciones y bueno, en el caso de, de bandas de, de aquí, de, de, de rock puedo hablar de virus, de de, de Soda, de Los Violadores, de, bueno, cantidad de zumo mismo, y de, de Charlie, bueno, del Flaco Espineta también, de Almendra, de, de Invisible, también ha habido, y hay, y de hoy por hoy uno puede ir a cualquier feria y encuentra estantes dedicado, dedicados a la música. Mm. Muchas veces hemos hablado con, con el amigo Fernando Garay de libros que por ahí antes, hace no tanto, hace 10 años, oh, eh, aparecía uno y era una rareza porque uno decía, bueno, era caro y había como tenerlo y hoy por hoy es como que uno tiene que elegir. Porque Exacto. también está esa cuestión de que uno trata de, de elegir para conocer cuál es el libro que más se aproxima o desde el contenido o desde el punto de vista con lo que uno quiere leer o le aporta algo nuevo. Porque también está esa cuestión de que el disco, un disco sale una vez Y después, como hablábamos con las grabaciones la, la semana pasada, puede haber nuevas grabaciones, puede haber relecturas. La cuestión está en ver qué, qué es lo nuevo, digamos, uh -huh. si es... Solamente la anécdota, si hay también algún, alguna, alguna riqueza en el análisis O simplemente es contar hechos que uno ya conoce, digamos Porque más allá de lo que un disco puede aportar Que puede ser la ficha técnica, los músicos eh, La duración de las canciones, que son todos datos duros También está el, el detalle o... O esa riqueza en cuanto al contexto, el contexto en el que se hizo la obra, el contexto del artista también. Y estas cuestiones son, son cuestiones que uno agradece también cuando están con un toque personal. Y es el caso de, del libro que hizo Martín Sarielo sobre el de la cama living y también sobre Pubis Angelical. Era, cuando se editó en formato vinilo venía, eh, venían en formato doble, digamos. Claro. Yendo de la cama al living, el primer disco solista, por así decirlo, de Charlie García, cuando ya él deja de... no, no está más Seru Girán, cuando ya Seru Girán dio su show despedida, y eh, que quizás no todos sabían que era una despedida porque no fue como un gran anuncio pero sí fueron ahí funciones finales antes que Pedro Aznar se vaya a tocar con Pat Mefeni y del otro lado estaba la banda de sonido de Pubis Angelical el fin de Raúl de, de la Torre basado en una novela de Manuel Puig y en un libro muy uno, que hay toda la editorial va de Mecum que se llama No bombardeen Barrio Norte precisamente Yendo de la cama al living y el triunfal ingreso de Charlie García en los años 80. Martín Sarielo, que nació en el año 84, que es un, un escritor que se ha hecho muy, muy conocido a través de, de su blog Il Corvino, uh -huh. donde ha publicado diferentes, más, más que viñetas, son, son textos, son análisis sobre diferentes sucesos o episodios literarios, culturales, cinematográficos de actualidad, digamos, de, del debate político, coyunturales, y les ha dado siempre su, su pátina, por así decirlo, o su modo de ver. Y quizás lo más interesante, o, o al menos al leer el nuevo en Barrio Norte, el libro que son, ya digo exactamente cuántas páginas, pero son 170 páginas, uno encuentra como esa deriva, pero a la vez... Eh, ordenada digamos como una deriva de cada canción que le trae y qué dato aporta en su análisis y todo parece como un caos pero a la vez está conducido por una idea es el caso de bueno diferentes detalles o cositas que aparecen de, de cada una de las canciones que integran el disco yendo de la cama al living y cómo Sarielo los va conduciendo y también va dejando ideas al pasar lo cual no es un mérito menor ni mm. mucho menos. Este fue el primer título que sacó Bademecum. Luego también Martín Graciano hizo su análisis de El Jardín de los Presentes, el disco de, de Invisible. Y en este caso, Martín Sarielo lo estructura como, como el disco mismo, digamos. Hace una introducción. habla de un lado uno con las cuatro canciones que estaban en la cara A. Del disco, y luego hace un intermedio con Pubis Angelical y una interesante relación que él hace entre Charlie y Manuel Puig, eh, el creador de, de la obra literaria que, que dio base a la película, y Charlie, que fue el creador musical de, de, lo, de lo que fue, de lo que se contó, de las escenas. Claro. Y el lado dos incluye las cuatro canciones que forman parte del de lado B. Allí está Yo no quiero verme tan loco, Peluca telefónica, Inconsciente colectivo. Y de cada canción Sarielo hace un análisis y va deconstruyendo y va dejando datos de muchos de fanáticos Él de hecho en la introducción agradece y dice que él quiere en su tumba que aparezca. Como admiro a Charlie García, realmente es un fanatismo que en este caso es como digo, está como conducido. Es un orden realmente muy saludable, porque detrás de cada fanático también se esconde esa. o debe esconderse como esa. esa destreza para contar y para no abrumar también al, al que no conoce, digamos, si bien hablamos de Charlie García, pero cómo contar y con la cantidad de datos que hay cómo hacer para conducir toda esa, esa información. Hablábamos un poco de Dil Corvino, que era el blog que, que, que Sarielo actualiza cada tanto y eh, habíamos hablado en Ojos de Buey pasados uh -huh. del formato blog, digamos. El... El Sarielo al ser entrevistado Él también tiene libros de, Donde están compiladas estas apariciones eh, Sobre el rock También tiene alguno de, de cuentos Escrito Y él hablando del blog Decía que él eran como casas de un, En un mismo barrio Y después, bueno, el blog fue pasando mutando a Facebook, fue mutando a Twitter y que hoy por hoy el blog tiene como ese, ese link directo a lo que es Twitter y a lo que es Facebook. Así que, y él defiende, digamos, a Charlie, básicamente le molesta o se siente como sublevado un poco cuando lo, lo acusan de comercial, de blando, de careta, cuando un poco se disminuye o se lo deja un poco atrás al lado de artistas que ya fallecieron, como, como Spinetto, como, como Cerati, y como un poco siempre está esa visión, hasta eh, siempre complicado, esos debates de, bueno está vivo y ahora qué, digamos y él en todo momento revaloriza y destaca y, y hace un, un análisis, en este caso yendo de la cama al living, más que, más que sustancioso de un artista que realmente si no es uno de los, ha, ha sido y seguirá siendo uno de los más grandes que ha dado el, el país en el siglo XX, esperemos que el 21 de otro artista de este tamaño Estamos hablando de Charlie García, que un día como hoy eh, vio la luz de este mundo y que está cumpliendo, porque como dijo Mauro, está vivo, está cumpliendo 67 años. Así es, y a través de esta, de esta ventana que propone... Martín Sarielo y Novo en Barrio Norte, que es una lectura más que disfrutable para todos aquellos que les gusta la música, que les gusta Charlie, que han encontrado, también disfrutan del objeto disco y cómo en ese mundo de nueve canciones hay un mundo de influencias, hay un mundo de, también, como hablamos, de links, de, de, de detalles, de hechos, que la pluma de Sarielo y la cabeza también, lleva por un buen camino. Ha salido, hablando un poco de, de la pluma de, de este escritor marplatense, ha, ha sido editado en este mes de octubre, 1988, El fin de la ilusión, que es otro que aún no, no he tenido el gusto de, de leerlo, uh -huh. pero precisamente toma ese año como Aleph, podemos decir, de muchos hechos eh, sociales, musicales Ajá. de nuestro país. Desde, por, ejemplo, algunos... por ejemplo, aparece desde los discos de Testar de Violencia de Espineta, Ey de Fito Páez, Las Muertes de, de Olmedo y Monzón, eh, perdón, La Muerte de Olmedo y el, el, el Asesinato que, que Que, que hace monzón, digamos, el, el femicidio de su, de su esposa. Uh -huh. Aparece también Jorge Asís, digamos, está como todo muy, muy vinculado y aparece también lo que va a ser los primeros síntomas de la hiperinflación. Así que un poco está en, en ese 1988 el fin de la ilusión de reciente salida, también escrito por Martín Sarielo, que bueno, ya habrá tiempo para comentar. Eh, en los 80, ¿no? Bastante, eh, su mirada sí. eh, parece que aborda ahí los años 80, unos años que, bueno, ahora están medio de moda también, ¿no? Claro. Hay como un, un revival. Así es, así es, y de hecho esto de tomar los 30 años también como este juego retro o esta retromanía también uh -huh. como, como la define Reynolds, de tomar un disco, o reversionar o, o di directamente volverlo a tocar. Tal como se editó, en este caso encuentra en las efemérides su, su punto de anclaje vital, podemos decirlo. Así que ahí repasando algunos, algunos de los capítulos, Alfonsín Live on Tour 88... Amnesty, que también se han cumplido 30 años hace la semana pasada, el recital que, que trajo Amnesty con Sting, con Peter uh -huh. Gabriel con Bruce Springsteen, donde Charlie también tiene una participación ahí bastante eh, fuerte, digamos, bastante de plantarse y de hacer, de, de, de plantarse su lugar. Y bueno, este es Argentina, Argentina mando yo, digamos, un poco, y de plantarse ante Bruce Springsteen, ante Sting, ante As Peter Gabriel que eran sí. figuras realmente de... De fuste, como quien puede decirlo, y él le puso su voz, le puso la, la letra, la, la lengua, el, el idioma castellano a las estrofas de, de, del final, digamos. Así que de cuando entonaban una canción de Bob Marley, que up, up, Stand Up, él le, le dio con la métrica aún desoyendo a los consejos de Bruce Springsteen. Así que, bueno, hay, hay para leer, digamos, hay. Hay hechos también, vamos a comentar ahora en Ojo de Güey, alguna, alguna cuestión más, alguna apostilla del año 88, de alguna u otra manera. Pero hoy por hoy el libro que queríamos compartir era No en Barrio Norte para hablar un poco de Charlie y de su disco, en este caso Yendo de la Cama del Living, que ha, ha sabido, hemos escuchado superhéroes. Uh -huh. Y ahora vamos a hacer como un círculo, vamos a cerrar circularmente, porque nos, vamos a escuchar un tema del último disco de, de Charlie García, de Random, que se editó el año pasado que esperemos lógicamente que no sea el último así que vamos a cerrar este y también vamos a tributar a un gran artista no vamos a ser muy originales el día de hoy pero vamos a ser justos así que vamos a escuchar eh, Primavera Ojo de way hablamos sobre la marcha La primavera primavera, fin iremos a pasear Al fin la ropa de la escuela Se empezará a we Y seremos hoy más jóvenes que ayer Es que el sol nos va gaan. Al renacer, ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez, me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané, porque a mí ya no me importa. Delicencia de lo que lo No me mostréis el celular de Con su patética fatal Ahora punto ja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 Federici en La Plata, la revolución de las brujas. La Cátedra Libre Virginia Volten, la Fundación Rosa Luxemburgo y la Editorial Quinta Limón, convocamos al Conversatorio Trabajo, Reproducción Social y Luchas Feministas con Silvia Federici. Te esperamos este jueves 25 de octubre desde las 17.30 horas en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, calle 122 y 50. Bailará el colectivo de danzas y Adhieren, Pañuelos en Rebeldía, Espacio de Géneros del Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Nacional, Colectiva Decidimos, Casa de la Mujer, Azucena Villaflor, Colectivo Cultural, Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite. Radionauta. 106.3 a las 6 de la tarde, estás escuchando Ojo de Güey. Libros, música, teatro, cine. Ojo de Güey. seis minutos de las 5 de la tarde en Ojo de Buey por Radio Nauta. Continuamos aquí en este 23 de octubre del 2018, Matías. Sí, exactamente. Algunas cosas antes de sumergirnos en el otro cumpleaños, como denominé a esta columna editorial del día de la fecha, Y el sábado pasado estuve en los 15 años de Señor Tomate ah. viendo ahí mm. la tira de celebración que se armó y a propósito de una gacetilia que mm. me ha llegado del laberinto Casa Club, ese espacio eh, que inauguró eh, ahí con Salvador y un grupo de, de, de gente eh, presenta un show eh, este sábado 27 de octubre a la medianoche con una de las artistas que justamente participaron del concierto de celebración de los 15 años del señor Tomate que eh, compartía junto, junto a Cumbia Queers y Paz, una artista eh, en, que hace hincapié en la, en la disidencia, digamos, en la disidencia sexual, eh, uh -huh. en la disidencia identitaria, a, a través de ritmos urbanos eh, nuevos como bueno, la, la cumbia, el trap, el hip hop, eh, todo esto mezclado ahí con, con la electrónica, que parece ser el beat de, sí. de este tiempo. Eh, Aben Vuelo Elu compartirá eh, junto a Paz. Entonces, este sábado 27 de octubre, dire por inbox: es la modalidad de Laberinto Casa Club. Eh, pero bueno, no está lejos de esta radio ni de, de Plaza Rocha como para buscar espacialmente a aquel que está escuchando Radio Nauta. Así es, así que esto, como decías, es el día... Sábado, sábado 27 de octubre, Fascinación es el nombre de la fiesta en la que poden, podrán escuchar a DJ Lu Álvarez y DJ Pepino junto a los shows de Paz y El Elu. Bueno, perfecto. Sí. Hablando del de otro cumpleaños después de, de, esta, de esta parroquial, de este mensaje parroquial, sí. aviso parroquial. El otro cumpleaños, tres palabras que resumen lo que Matías Di Loreto continúa ahora a decir. A propósito del nacimiento también, el 23 de octubre de 1951 de Federico mm. José Moura Oliva, un vecino de esta ciudad de la Plata que se caracterizó por bueno fundar un, un grupo tentado ahí por sus hermanos que lo fueron a buscar a Brasil. Eh, para bueno, eh, fundar este grupo que marcaría también gran parte eh, con el tiempo ¿no? Con mm. el tiempo de la música latinoamericana eh, Con eje aquí en la ciudad de La Plata Encontré, eh, a propósito de estar pensando un poco en la figura de Federico Moura eh, Un artículo de una entrevista que le hicieron a un de mm. de Federico Moura, Marcial eh, una entrevista que le hizo Ana Clara Bórmida y Luciano Ladito, hoy que lo nombrábamos, eh, un Y en, el, y en el relato ahí extraje algunos, algunos fragmentos de esta conversación en donde eh, la persona marcial se ilumina con el recuerdo de Federico Moura eh, que habla y da un dato muy curioso que nunca lo vio sobre un escenario que tuvo un encuentro ahí con, con el autor y compositor, con el cantante de, de Virus. Eh, dice, conocía a Federico en un departamento No sé muy bien de quién ni en qué año Hablando un poco sobre esa, esa etapa que es la juventud Donde uno no sabe muy bien dónde está parado ¿Dónde está? Sí, sí, sí. Yo estaba en ese lugar y él llegó Tuvimos un encuentro corto, pero total e intenso Enseguida nos comprendimos Él estaba muy tranquilo Era algo que se percibía, se veía en su imagen Que era fina, finísima, pero nunca impostada Él estaba tranquilo Habla, describe en esas primeras eh, líneas a una a una personalidad y se quizás teníamos conciencia de que nos habíamos alejado definitivamente del proyecto que eventualmente tendrían nuestros padres para nosotros nosotros pertenecientes a una burguesía nuestros hermanos nuestros primos todos iban a la universidad se separaban para estudios se preparaban para estudios académicos y el hecho de que Federico no haya estudiado nos hace parecidos porque nos tiramos en pietas vacías la llenamos nosotros, nos inventamos. Dice Marcial que, oyendo los temas de Federico, dice, yo veía la ciudad de La Plata, hmm. yo reconocía una sensibilidad cercana, hecha de los mismos paisajes, los mismos edificios, las mismas costumbres, el irse de las mismas, co de... El irse de las mismas costumbres, el hmm. tomar distancia, con ciertos principios, con ciertos tabúes, hay una serie de movimientos en sus canciones, en las palabras, que evocaban en mí un mundo comprensible, una actitud comprensible. Él quería adquirir una perspectiva personal, individual, pese a que era muy bueno para trabajar en grupo. Eso no quiere decir que fuera individualista o egoísta. La verdad que es que toda su producción es el resultado del trabajo en grupo. Tengo el recuerdo de su físico, de sus ojos, de su cara. Pienso que tenía, en el escenario, lugar donde nunca lo vi, dice Marcial, sí. tenía algo distinto. Pienso que el escenario le serviría para expresarse de otra manera, porque era alguien aparentemente no apagado, pero a la escucha. No era alguien que fuera a, ser a la haraca en una fiesta. Él era sobrio, era de una gran sobriedad. Creo que él tenía un olvido de sí mismo, no tenía un narcisismo, no llegó a estereotiparse. Él era un ser delicado, dice Marcial, amigo obvio de, de Federico. Por eso disfrutaba del diálogo y disfrutaba de lo que el otro decía. Quizás también eso tenía que ver con su actividad, que era juntar unas palabras, ponerles una música y oírla y decir belleza. Sí. Dice este artículo que bueno, puede encontrarse en la Deep Web buscando un poco acerca de, de Federico Moura para trazar un poco el recuerdo de esta personalidad. Que eh, No sé si existe un, un libro que le haga justicia a Mauro que aborde de manera... Eh, eh, la, de manera integral Digamos la prolífica obra Del de clan de los Mouras Digamos encabezado ahí por, por Federico Que falleció el 21 de diciembre De 1988 A propósito de lo que decías Mauro sí. Sobre ese año bisagra De fines de los 80 Una banda, Virus Que bueno, siempre eh, vista Bajo el lente del, del rock De la propuesta De la propuesta Intempestiva del rock contestataria Entonces casi que no había lugar Para un, un género como El, el, el pop, digamos uh -huh. eh, Que sin desprenderse del rock Era un, un aspecto Que, que Virus sabe, Supo, digamos Esplayar, eh, uh -huh. digamos eh, eh, También, a propósito De decir belleza, hay una Nota de Oscar Jalil En uh -huh. la Rolling Stone, que ya tiene algunos años A la cual cada tanto vuelvo Porque cuenta un poco sobre el periplo del, del inicio y el fin de Virus, esta banda que en el año 1988 lanza Superficies de Placer. Y cuenta un poco también en el ámbito brasilero cómo es que nace eh, la, la banda a propósito de esas eh, idas que tenía... Eh, que experimentaba Federico y que lo encontraron en, en Brasil al momento en que sus hermanos van a ofrecerle ahí el proyecto de lo que luego sería Virus. Estaba ahí encarando, digamos, otra vida. Estaba vendiendo cinturones de cuero, según consigna ahí la, la crónica de, de Jalil. Y bueno, cuenta un poco también, así que es eh, aquellas personas que no tienen mucha idea como me ha pasado a mí, a propósito cuando eh, llegué aquí a la Ciudad de la Plata y empecé a tomar un poco más de dimensión de la figura de, de, de Federico Moura, ahí hay algunos aspectos bastante generales, pero al mismo tiempo, eh, no por eso eh, bien específicos de la vida y el recorrido artístico de Federico José Moura. Perfecto, bueno, mucho, la verdad que me parece una muy buena contribución a un artista, como decíamos también quizás eh, falleció el, el 21 de diciembre, se van a conmemorar 30 años a fin de, de este 2018, así que va, su figura va a regresar con, con fuerza Sobre, sobre el final de, de, en diciembre más precisamente cuando llegue el verano va a haber seguramente algún concierto y nuevamente va, van a ponerse en, en, en juego estos, estos valores digamos estéticos estos valores de libertad también de, de la banda también como, como le ponía el cuerpo a, a sus canciones y hacía hacía bailar y trasladaba todo el pop y, y después también como el techno pop en uh -huh. ese momento con, con con una militancia por así decirlo del cuerpo y una puesta en escena y una y una imagen eh, que no, no tuvo quizás tanta fuerza después con, con los años en, en otro representante Lo que hablábamos en, en algún momento con algunos de los invitados Que tuvimos durante el Ojo de Buey de, de este año Fueron las propuestas performáticas e integrales Algo que en los 80, bueno, Virus y sí. eh, especialmente Federico Se encargaba de hacer del concierto una, una puesta en escena que incluía ...a varios rubros... ...de la escena artística... ...como bueno, maquilladores, escenógrafos... ...y un montón de, de técnicos que hacían de los espectáculos algo que era, eh, a su vez, muy criticado por la prensa mm. especializada. En 1988, antes de que saliera superficie del Placer, ya se conocía eh, su enfermedad. De hecho, las presentaciones del disco estuvieron signadas por ese ánimo en, en la banda, eh, por el HIV, por el SIDA mm. que tenía Federico. Y sabiendo de su muerte, encarga a Eduardo Costa, Encuentro en el Río, Una canción que funciona a modo de legado artístico y en donde imaginablemente Federico dice que a través de los parlantes nos viene a buscar. Ojo de güey, un ojo para oír mejor. Todos los martes, de 5 a 6 de la tarde, con Mauro Basio y Matías Di Loreto, en Radionauta, FM 106.3. río al collar de peligros, desarmaré en el desierto sus cuentas caigan. De Way Fijate qué pasa Siempre vivir lejos No es casualidad Nunca vive lejos La fragilidad Últimos instantes del ojo de buey del día de la fecha Hasta acá llegamos Maura. Hasta acá llegamos Un encuentro en el río musical proponía Federico Moura Un encuentro el martes que viene con un nuevo ojo de buey Lo que proponemos con Matías Di Loreto Tamara Camparo estuvo en los controles técnicos Y ahora los dejamos con A la Vuelta En el aire de Radio Nauta Hasta el martes que viene Denk ik we'll